Lo importante es otra cosa. Recién charlamos fuera del micrófono porque la mayoría de las carreras de comunicación social han participado de la presentación de un Amicus Curiae. Y justamente vamos a charlar con el titular de la Cátedra de Derecho a de la Información, el profesor Damián eh, Loretti, para que nos explique un poquito qué es esto de Amicus Curiae. Muy buenas tardes, Karina y Sergio Combre, damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola, Karina, Sergio. Si me da un poquito más de audio, les agradezco. Cómo no. Eh, profesor, queríamos saber un poquito sobre este Amicus Curiae, que se ha hecho una presentación, que nos cuente un poquito de qué se trata. ¿Qué es un Amicus Curiae primero? Bueno, un Amicus es una presentación de mm -hmm. terceros que se reclama por la jurisprudencia, por no acordar a la Corte. Luego, entidad que entidades que tengan interés específico en un determinado tema, se presentan ante el Tribunal... que se va un expediente para eh, aportar argumentos de derecho, no que tengan que ver con hechos puntuales ni con pruebas, sino con argumentos jurídicos que hacen a la, dis, a la dilucidación de un determinado caso. Damián, Nosotros, contanos, contanos, un, expediente, sí. Sí. contanos un poco cómo fue la presentación en Salta y qué pasó finalmente, a qué altura del proceso estamos. Bueno, el expediente en Salta es el expediente iniciado por Codelco, que es una entidad de consumidores, uh, que pidieron una medida cautelar, no como la de Mendoza o la otra de Salta, que tiene que ver uh -huh. con el, la naturaleza del proceso parlamentario, sino con el contenido de la ley. Y lo que había hecho el juez de primera instancia era suspender seis artículos de la ley que tienen que ver con el control de concentración, con las obligaciones de programación propia por parte de distintas emisoras, como las públicas, las universitarias y las privadas, y la limitación de la propiedad, no solo en términos de, eh, de redes, sino, insisto de producción propia. Eh, lo que, esa medida la apeló la Autoridad de radiodifusión la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, y la presentación que se hizo se hace ante la Cámara de Apelaciones para que tome en cuenta estas, estas este, circunstancias que se agregan en el escrito eh, en el fallo de Cámara. Y a partir de ahí, digamos que, ¿cómo se avanza en la perspectiva de la ley en general? Esto no va sobre la ley en general, tiene, eh, porque tramita eh, en otros dos asuntos que lo que se cuestiona es el trámite parlamentario. Lo que las carreras de comunicación, en realidad Facultades de Ciencias Sociales de cinco universidades de, del ámbito metropolitano, once sindicatos de trabajadores de medios, dos asociaciones radiocomunitarias y el Centro de Estudios Legales y Sociales, nos presentamos para plantear que las objeciones de fondo en la ley, es decir, temas de contenidos o la sí. constitucionalidad, son respetuosos de los estándares de libertad de expresión del sistema interamericano. ¿Y la resultante de eso hoy cuál es? Nada, estamos esperando que salga el fallo de cámara, como... Esto no altera el trámite. ¿No altera el trámite? ¿Vale? Esto lo que hace es aportar argumentos jurídicos. El trámite se mantiene siendo el mismo que era. A partir de ahí, Damián, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Y el Código Procesal de la Nación para las medidas cautelares marca un plazo a partir de que se traba la litis en cámara, digamos. Así que ambas partes eh, hacen la, lo que se llama técnicamente la expresión de agravios y la contestación de 15 días. Eh, ignoro puntualmente si ya están contestados los agravios por parte oh. de Codelco. Al no ser parte del expediente no nos notifican. Y esto lo cambia, decíamos, la, el fallo de Mendoza. ¿Perdón? Digo, esta, ¿esta presentación cambia en algo el fallo que se dio en Mendoza o ¿no? no? No, no, no. Esto es lo que tiene... El fallo de Mendoza, de Pura Arrabal, iba sobre aspectos reglamentarios del procedimiento parlamentario, no con el contenido de la ley. Bien. Eh, el otro fallo de Fue Medina, a, por petición de la diputada Dar, también trabaja sobre... el aspecto parlamentario nosotros hemos trabajado sobre el, el caso Podelco tiene que ver con la constitucionalidad de los contenidos de la ley no del trámite bien entonces habrá que esperar entonces hasta que este trámite último que ustedes han presentado ahora tenga una contestación en cuánto tiempo dijiste no no, no se contesta el amicus ah. el amicus se considera por, las, por los jueces únicamente no hay como no hay uh, argumentación de hechos o de pruebas sí. no hay contestación al amicus Sino que está en la facultad de la Cámara Federal tomarlo y considerar los este, argumentos jurídicos. Es un, aporte, no, es un aporte de elementos argumentales. Es un aporte de derecho comparado y, en el caso puntual, ¿no? Y estándares de libertad de expresión del sistema interamericano y del Tribunal Europeo en materia de pluralismo. Sí, bien. bien, bueno, ha quedado claro. Muchísimas gracias, profesor Loretti, ha sido usted no, muy amable. ¿eh? De nada, buenas tardes. Hasta luego. El profesor eh, Damián Loretti, titular de la cátedra de Derecho a la Información, allí en la carrera de comunicación. Que nos explicaba entonces un poquito qué es esta presentación de amicus curiae que se ha hecho con respecto a la ley de... Claro, porque en realidad hay que decir está. que hace un tiempo atrás, esto estaba como el tapete de la discusión, la ley de medios se ha quedado como en este momento congelada en función de una serie de reclamos particulares y otros no tanto, que efectivamente han logrado paralizar el desarrollo de esta ley, en este caso particular, la presentación de la amicus curiae, ...tiene que ver con los contenidos de la ley... ...no con el trámite parlamentario... ...quiero decir... ...había cuestionamientos a la inconstitucionalidad... ...de algunos artículos de la ley... ...y la Mico Jurae va a argumentar... ...planteando de que efectivamente... esos artículos son constitucionales... Es casi como una ayuda, ¿no? ...y explicando que son... ...acordes a derecho... ...por lo tanto... ...la ley debería estar puesta en circulación... ...al menos en lo que respecta a estos artículos... ...que para algunos medios son cuestionables. Lo importante es otra cosa...